Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Son las 11 y 2 minutos de la mañana. Esto es Entre Amigos y estás escuchando Teleels Radio Marca. Estamos a un día de la Nochebuena. Las fiestas de Navidad ya se acercan, tenemos todos muchas ganas. Y hoy en el programa tenemos preparados contenidos muy, muy dinámicos. Y además que me gustan a mí con mucha música, con mucho ritmo y con mucha alegría. ¿Por qué? Porque de 11 a 1 estaré con vosotros, Daniel González, para amenizaros esta mañana. Espero que muchos estéis... Disfrutando de los últimos días de trabajo antes de esas vacaciones de Navidad Y tenerlo todo preparado para disfrutar con la familia Además os diré que hoy tenemos el el sor el sorteo el segundo sorteo de regalos de Teleelch y el Corte Inglés Como ya sabéis en redes sociales hemos ido anunciando esos sorteos en los que ya podéis por supuesto participar Y hasta las 11 y cuarto está abierta la inscripción en www.telelch.es barra sorteos Ahí podéis entrar Dejar vuestros datos y a las 11.30 en punto haremos el sorteo en directo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live y por supuesto aquí en Tele-Elx Radio Marca. Bueno pues como siempre antes de empezar de forma muy breve porque ya tenemos a nuestro primer invitado del día con nosotros en nuestros estudios os voy a recordar los nacimientos ilustres que tuvieron lugar tal día como hoy un 23 de diciembre, en este caso del año 1910 porque tal día como hoy nació María de las Mercedes de Borbón, condesa de Barcelona en 1933 nació Akihito, emperador de Japón En 1950, este sí que lo conoceréis más, nació Vicente del Bosque, entrenador de fútbol español y con el que conseguimos grandes logros nuestra selección española. Y finalmente en el año 1967 nacía Carla Brunix, modelo y cantante italo-francesa. Y en cuanto a las defunciones ilustres se eh, tenemos que señalar tal día como hoy nos dejaba en 1951 el poeta español pedro salinas también en el año 1996 fallecía maría cristina de borbón y battenberg infanta de españa y también en el año 2017 recientemente nos dejaba bruce mccandles estadounidense quien fue el primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio falleció a los 80 años Os acabo de comentar que en el año 1967 nacía Carla Bruni. Pues bien, os cuento, como sabéis, que es modelo, cantante, también esposa del expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy. Antes, con su primer disco, a ver si lo leo bien, Ken Camadit, no lo sé si será así, lanzado en 2002, se convirtió en un fenómeno social gracias a la suavidad y calidad de su música. Pues bien, hoy Carla Bruni cumple 53 años. Bueno, y en cuanto a acontecimientos importantes también destacados a lo largo de la historia, vamos a señalar hoy tres. En este caso, en el año 1968, porque precisamente en este año el castellano era declarado idioma de trabajo en el Consejo de Seguridad de la ONU. En el año 1978, importante esta fecha, fue abolida en España la pena de muerte para los militares en tiempo de paz. Y en el año 2017, el único africano ganador de un Balón de Oro, el exfutbolista George Webb, gana las elecciones presidenciales en Liberia. Bueno, pues estos eran los acontecimientos eh, ilustres, destacados, tal día como hoy, 23 de diciembre, en nuestra historia, y también esos nacimientos y defunciones. Lo tenemos ya todo preparado para comenzar con eh, el contenido del programa de hoy. Os voy a adelantar, porque empezaremos en unos minutitos, que hoy tenemos con nosotros al director de Brooklyn Fit Boxing. Enseguida os comentaré, aunque ya lo conoceréis, porque ellos están sonando en nuestra radio durante varios meses ya, en esos partidos del Elche Club de Fútbol. Seguro que os suena aquello de Únete a la experiencia, Brooklyn. Música Y además tendremos con nosotros al filo de la del mediodía a Javier González, el director de la Capella del Misteri, porque van a ofrecer un concierto, el concierto tradicional de la Escolanía y la Capella del Misteri. Y en esta ocasión, este año, por la pandemia, pues será un concierto virtual. Lo podremos seguir además aquí en directo por Teleelch el día de Nochebuena. Así que lo tendremos también esta mañana en nuestros estudios para comentarnos cómo va a ser ese concierto. Y por último y no menos importante, como os acabo de decir, tendremos en directo a las 11 y media el sorteo de teleelch para regalar, en este caso, la cesta navideña que ha tenido la deferencia de regalarnos a nosotros para daroslo a vosotros, el Corte Inglés Ciudad de Elche, una cesta valorada en 250 euros. Bueno, pues ahora sí, os pongo una cancióncita y a la vuelta ya comenzamos con la entrevista porque le tenemos aquí con Mario, el director de Brooklyn fitboxing Así que en esta ocasión os voy a dejar con una canción de Dani Fernández, se titula Puñales, volvemos enseguida en Entre Amigos. Han pasado tantos días que ya no sé cómo. Talvez non me acostumbro a la distancia O tal vez no sido responsable me he perdido todavía quiero esperar lo inesperable no Bueno, pues ahora sí, estamos de vuelta, 11 y 12 minutos de la mañana en Entre Amigos, en Teleels Radio, marcan el 101.4. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros en nuestros estudios a Mario Medina, él es el director de Brooklyn fitboxing Boxing. Mario, bienvenido, buenos días. Arrímate el micro, Mario, si no, no te oímos. Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo, Dani. Pues un placer para nosotros eh, tenerte con, en Entre Amigos. Bueno, Mario, lo primero que quiero hacer es, evidentemente, nuestros oyentes ya les suena eso de Brooklyn fitboxing porque como he dicho antes, ¿no? Estáis en, en nuestra radio ofreciendo esas cuñas en los partidos del Elche Club de Fútbol, pero además, para aquellos que nos conozcan, cuéntanos, ¿qué es Brooklyn fitboxing Pues mira, te cuento, a ver, eh, es, un, un entrenamiento, es un entrenamiento eh, muy divertido, muy dinámico, eh, tan solo dura 47 minutos, ¿vale? Y practicamos en eh, golpe de boxeo patadas de kickboxing eh, ejercicios de alta intensidad eh, cardio eh, tenemos coreografías en el saco vale se van haciendo varias combinaciones se van combinando eh, se van uniendo esos bloques eh, en tan solo 47 minutos solo va eh, todo va dirigido perdón por, por un trainer en la sala uh -huh. eh, en el cual te ayuda te enseña a golpear te eh, Eh, evita que te lesiones si tienes cualquier lesión, si te pasa cualquier cosa eh, cuáles son tus objetivos cuáles son tus metas te ayuda a o te modifica esos ejercicios para que tú puedas eh, hacerlo perfectamente eh, estamos muy encima de la gente, nos, nos gusta cuidar a nuestros clientes y ya te digo, muy dinámico eh, cada dos semanas se cambian los ejercicios se cambian las coreografías para que no se te haga nada monótono uh -huh. eh, siempre vas haciendo cosas nuevas Tienes eh, tu zona de trabajo en la cual tienes tu saco, tenemos pantallas protectoras para que no haya... ...ningún tipo de acercamiento... ...según está la situación ahora... ...está todo bastante, bastante controlado... ...y lo llevamos muy estrictamente. Enseguida hablaremos Mario... ...de esas medidas que estáis implantando... ...en Brooklyn fitboxing ...para garantizar la seguridad... ...de todos vuestros usuarios... ...pero lo primero que quede claro... ...y como tú bien estás comentando... ...que no es simplemente un centro de boxeo... ...ni muchísimo menos... ...no es eh, un centro donde la gente vaya a boxear... ...golpear al saco y ya está... ...no, es mucho más... ...son coreografías, exacto, eh, son ritmos... Exacto, sí... Eh, ...como te digo... ...son combinaciones... ...esas combinaciones se van alternando... Eh, cada dos semanas se van cambiando y son mmm, las mmm, patadas son de kickboxing y los golpes de puño son de boxeo. Una pero, mezcla. Exacto, es una mezcla y todo eso va combinado y se van haciendo, digamos, se llama challenge, ¿vale? Que se llama en, en el centro, pero para que lo entienda más o menos la gente son como coreografías, es como bailar y golpear al saco, uh -huh. ¿vale? Y la verdad es que está muy muy muy divertido, eh, te desahogas, te desestresas, sales totalmente nuevo. La gente que va dice, ya se me han pasado los 47 minutos, o sea, ni te das cuenta. Y es muy, muy divertido. Y además, un factor importante a tener en cuenta es que, eh, digamos, que se pone de relieve la competitividad ¿no? de los usuarios porque hay ciertos piques entre ellos que quieren superar la puntuación exacto, que han hecho. Exacto, exacto. Sí, como te, a ver, te comento, eh, los sacos son inteligentes, llevan sensores, eh, arriba llevan unas luces, entonces... Eh, todas las clases que haces, va todo por una plataforma online y cada uno tiene su propio perfil y, y en su perfil te sale detallado eh, todos los entrenamientos que haces uh -huh. desde el round 1 hasta el round 8 vale entonces te mide la sincronización que es eh, la hora en que golpeas el saco que sea en el momento adecuado eh, te mide la fuerza que es la fuerza en la que golpeas el saco uh -huh. y luego te saca una media general de, de todo ...y esta de 0 a 100% sería tu media... ...luego también tenemos niveles desde bronce hasta oro... ...para digamos tener un ranking en el gimnasio... ...de todos los eh, clientes que hay en el gimnasio... ...y todo eso sale en un video wall que tenemos... ...que también va dirigido en la clase... ...donde sale eh, la coreografía... ...los ejercicios funcionales de alta intensidad que hacemos... ...sale todo detallado ahí... ...y al final de la clase... ...te sale digamos toda la participación de la clase te sale un ranking. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entras tú el, el, en el en qué posición quedas, si quedas el primero, el quinto, si eres oro, si eres bronce. Esto es como la liga, ¿no? Estás Exacto, ahí, es un tipo eh, de liguilla interna que llevan todos los participantes todos los clientes y... Uh -huh. la verdad es que engancha bastante y es algo original porque yo por lo menos no conocía ningún centro deportivo que combinase los ejercicios de los golpeos de kickboxing con boxeo con también coreografías no sé si existe algo parecido en la zona pero desde luego sois los pioneros sí exactamente de momento eh, de hecho la franquicia es española vale no, uh -huh. no es de, de ningún sitio es española y sí, aquí en elche solo estamos nosotros y la verdad es que, que muy bien que cuánto muy tiempo bien. lleváis eh, en elche pues llevamos desde febrero Uh -huh. Abrimos en febrero, luego muy poquito, muy poquito. nos pilló el confinamiento y luego ya después del confinamiento hasta ahora. O sea, empezasteis en una época difícil. Sí. Justo cuando nos confinaron, llegabais en una un época mes. muy difícil, pero bueno, la verdad es que, que no nos podemos no nos podemos quejar y muy bien. Sí, muy porque bien. al principio lo comentamos antes, ¿no? Fuera de micros, la gente cuando salió del confinamiento tenía como cierto miedo, cierto temor a acudir a los gimnasios y a los centros deportivos. ...por aquello de, bueno, de qué puede pasar, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que no ha habido ni siquiera ningún contagio... ...por lo menos en Elche, en, en centros deportivos o en instalaciones deportivas... ...con lo cual es un ambiente seguro. Sí, sí, la verdad es que bastante, bastante seguro... ...y como te comentaba antes, la gente lo está aplicando muy estrictamente... ...las normas que ponemos en el centro, las medidas de seguridad que ponemos... Eh, ...lo toman al pie de la letra y, vamos, eh, no podemos quejarnos para nada... ...estamos muy agradecidos de que todos las cumplan perfectamente y gracias a ello no nos pasa ni tenemos susto ni nos pasa nada. Has comentado antes que sois grupos reducidos, que van en clases de 45 minutos. Ahora actualmente cuántos socios tenéis en el en el club? Ahora estamos rondando unos 200, uh -huh. unos 200 socios. Eh, y subiendo. Uh -huh. eh, siempre estamos sumando poquito a poco. Somos un grupo reducido, no tenemos un aforo grande, tenemos un aforo reducido. ...aún teniendo el 30% con la, la última norma que, que sacaron... Eh, ...nos afecta, pero... ...seguimos luchando, seguimos subiendo... ...y, y muy bien... Eh, ...la gente... la gente ...cada vez eh, hacemos un poquito más de ruido... ...la gente nos escucha más... ...aquí funciona muy bien en Elche el boca a boca... El mm. ...amigos, vecinos, parejas, eh, familiares... Eh, ...compañeros de trabajo... ...y todo eso la verdad es que nos va muy bien... Estamos muy contentos y, y con muchas ganas y de y que este año nuevo... Sea sí, bueno exacto, para todos. Sigamos sumando y sigamos subiendo y que nos conozca mucha gente y que vengan a probar, que no lo duden, que por lo menos probar la experiencia. Además, creo recordar que tenéis una promoción, no sé, activa en la que regalabais los guantes y las vendas exacto, para todo sí. aquel que se apuntase. Ahora tenemos en promoción eh, hasta el día 31 de diciembre dos ofertas eh, en la cual regalamos guantes y vendas y una clase de prueba y luego tenemos otra promoción aún más golosa todavía que es seis clases de prueba, uh -huh. seis y regalamos también los guantes y las vendas o sea wow, puedes ir seis no veces mal. a clases y luego eh, tienes tu guantes y tu vendas que eso sería un regalo y se quedaría y, para, para esa persona. Y eso lo hacéis porque estáis seguros que la experiencia les va a encantar y van a continuar y van a apuntarse a Brooklyn Todas las personas que han probado Brooklyn el 99% Les ha enganchado Les ha enganchado No lo hemos dicho por cierto Pero Brooklyn fitboxing Si os no, si encontráis En Altavix En la zona de la avenida De la universidad Si no me equivoco Avenida de Alicante 87. La calle Avenida de Alicante Me refería o sea, a la zona De la universidad sí. Avenida de Alicante Y más o menos A la altura de la gasolinera ¿Verdad? Eh, un poquito más arriba de la gasolinera, un donde más estaba adelante. antiguamente el 24 horas, que uh -huh. ahora creo que cambió de nombre. Casi al final, ¿no? casi en la sí. ciudad deportiva. Exacto, un poquito antes de llegar a la ciudad deportiva. Avenida Alicante, 47? 87. 87, casi, Ey, casi. <risa> 40 <A> más. <risa> Avenida Alicante, 87, ahí estáis desde el mes de febrero, evidentemente con lo que ha supuesto no este confinamiento para todo el mundo, para todos los sectores que se han visto perjudicados, pero ahí estáis luchando, nunca mejor dicho, y subiendo posiciones en el ranking para intentar es. captar la mayoría de socios porque además Altavís es una zona de gente joven, imagino que sí. vuestros socios eran jóvenes. Eh, eh, sí, también te digo que tengo gente de todo tipo, ¿eh? Uh -huh. De todo tipo. Y lo que más, lo que más viene son chicas. Eh a las chicas son más le... guerreras. Sí, son más guerreras, se les da muy bien, les engancha un montón y ya te digo, es que es tan desestresante, tan te despeja de todo, entras a clase y yo lo vendo como mm, es una experiencia para ti. Eh, el día tiene 24 horas, eh Tú, dedícate 47 minutos a ti. Uh -huh. Olvídate de pareja, de familia, de problemas, de trabajo. 47 minutos para ti. Disfrútalos para ti y luego ya cuando salgas por la puerta, vuelve. Uh -huh. Pero dedícate tus 47 minutos por lo menos para ti. Y además es que la gente que, por ejemplo, le gusta más el tema cardio, lo tiene cubierto, por supuesto, Eso porque es. sudas un montón. La gente que le gusta más ejercicios de fuerza también, porque hay golpeos de saco, por lo tanto también trabajas los músculos, las articulaciones se fortalecen. Por lo tanto, es un ejercicio, una actividad muy, muy completa. Exacto, muy completa y muy dinámica. Eh, practicas todo, fuerza, todas las partes del cuerpo, piernas, brazos, espalda, pecho... Eh, en los ejercicios funcionales de alta intensidad siempre vamos cambiando, vamos rotando y vas practicando todas las partes del cuerpo como tú bien dices eh, los golpeos del saco fortaleces también un montón la fuerza, los brazos y demás y para la gente que a lo mejor quiere perder un poquito de peso quiere quemar y demás eh, está comprobado que eh, una clase de Brooklyn Fit Boxing en 47 minutos puedes quemar hasta 1000 calorías, en una wow. si la haces completa a, a una intensidad adecuada hasta 1000 calorías puedes quemar casi nada. O sea, con una clase te tienes ya, te puedes tomar lo que quieras de comida, <risa> excesos ahora en Navidad, que luego el 7 de enero vuelves y te un par de clases, lo has, lo has quemado Eso todo y es. recuperas la forma. Bueno, pues Mario, simplemente me queda animar un poco a la gente, ¿no? A que acuda a probaros, me has comentado que tenéis esa oferta Exacto. de 6 clases seis gratuitas clases por 49.95 y una clase por 9.95. Todo por la web, se pueden meter en eh, bruxboxing.com. ...y ahí en la página web les sale todo. Pues 3w www.brooklynfitboxing.com, ahí lo tenéis... ...además eh, Brooklyn Fitboxing están también... ...en redes sociales muy activos... ...publicando también esos vídeos motivadores... ...de los usuarios que tienen eh, ahora mismo en el club... ...y que están en las clases... ...y además que es una instalación... ...yo he estado allí, es muy moderna, muy chula... Eh, ...los sacos son de última generación, como comentaba Mario... ...se encienden también las luces para eh, percibir el golpeo... ...para que vea que lo has hecho correctamente... ...y además tienen una pantalla gigante... ...donde los monitores también eh, pues están haciendo ahí los ejercicios, ¿verdad? Sí, eso es, eh, en el fondo de, del gimnasio sale... ...tenemos eh, cuatro monitores unidos que hace un tipo video wall... ...y ahí sale di dirigido todo el entrenamiento, todos los tiempos... Eh, ...cada round en el saco sale el perfil en un lateral de la tele... Te sale cada persona y te sale en los round de dos minutos te va saliendo el tanto por cien que estás haciendo en ese round específico de 0 a 100%. Y al final del round mmm, ves el total que has hecho en ese round. Pues Mario, lo he dicho, muchísimas gracias, muchísima suerte, sobre todo desearte que tengáis unas felices navidades. Todos los miembros, los profesores, los entrenadores del club Igualmente. y que el próximo año 2021 pues nos traiga alguna alegría y que salgamos con delante de esta situación, por Dios, que ya es queremos esperado. todos dejarla atrás de una de una vez por todas. Mario, muchísimas gracias, cuídate mucho y te seguimos escuchando a Brooklyn Fitboxing aquí en Terel Radio Marca en los partidos de Leche Club de Fútbol. Un saludo, Mario. Un saludo, muchas gracias. Y a todos vosotros, enseguida volvemos eh, en Entre Amigos, un poquito de publi y continuamos porque a las once y media recuerdo, en seis minutitos tenemos a nuestra compañera Miriam Quesada para realizar en directo el segundo de los sorteos de Teleel Radio, esa cesta de Navidad valorada en 250 euros, así que nos no mováis, estamos de vuelta ya en Entre Amigos.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 Bueno, pues continuamos en Entre Amigos, las 11 y 27 minutos de la mañana y lo prometido es deuda, en unos minutitos vamos a comenzar ese sorteo en directo de la cesta de Navidad que regalamos en esta ocasión, en este 23 de diciembre. Ya, como digo, se han cerrado las inscripciones, eh, ya no podéis participar hasta después del sorteo, pero los que hayáis hecho la inscripción online, estad muy, muy atentos porque nuestra compañera Miriam Quesada está preparada para realizar ese sorteo y además, os comento... ...que tenemos en nuestros estudios de Tele-Elx Radio... ...al ganador de ese primer sorteo... ...ese conjunto de bisutería... ...que realizamos el pasado lunes... ...y además fue un ganador madrugador... ...porque lo tuvimos aquí enseguida... ...para recoger ese premio... ...ahora mismo estáis viendo... ...los que estáis en viendo Tele-Elx en directo... ...cómo entramos eh, esa cesta de Navidad... ...este segundo sorteo... ...madre mía, qué pedazo de cesta... ...qué cantidad de cosas que lleva... ...un jamón, turrones, champán, cava... ...madre mía... Es increíble la cesta que vamos a regalar hoy en TELELS Radio Marca, gracias a el centro comercial El Corte Inglés. Bueno, lo dicho, estamos a puntito de comenzar el sorteo, pero mientras tanto, mientras viene nuestra compañera Miriam Quesada, como decía, tenemos ya en nuestros estudios de radio al ganador del sorteo del pasado lunes, a Francisco del Pozo. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena lo primero. Muchísimas gracias. ¿Esperabas que te hubiese tocado el sorteo el otro día? Nada, en absoluto. Esto es como... Participas, pero nunca crees que, que te va a tocar algo Dice, y, no, no seré yo, ¿no? El afortunado no seré yo Me avisó un familiar Oye, Francisco, que ha salido tu nombre en la radio, en TLS Y nada, y ya como sigo en redes sociales y demás, por pues nada, vi el vídeo y efectivamente, pues parecía que era yo y me contacté con vosotros. Para que la gente vea que toca, que aunque sean muchos de los participantes, porque teníamos más de 2.000 personas que participaron, pues fuiste uno de los afortunados. Por lo tanto, que sigan haciéndolo los que no, no lo hayan hecho, porque tocar toca, tú te llevaste ese conjunto de bisutería y coméntanos, eh, ¿se lo vas a regalar a un familiar, eh, a tu pareja? Eh, sí, en principio es para, para mi pareja uh -huh. y nada, y... y... Esperemos que cuando lo vea pues le haga mucha ilusión y le guste, claro. Uh -huh. Bueno, además, Francisco, veo que vienes acompañado y te has traído a la familia aquí. ¿Quién, sí. ¿Con quién tengo el gusto de compartir estudio? Pues con Pablo, con mi hijo mayor. ¿Con Pablo? Bueno, eh, no sé si Pablo querría saludarnos, decirnos buenos días. Pablo, hay al micrófono. ¿Nos dirías, Pablo, buenos días o no? Sí. A ver, ¿cómo... ahora, ya puedes. Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás? Bien. Feliz Navidad, por cierto. Gracias. Gracias. Qué ilusionado, tu papi le ha tocado un regalito en el sorteo, ¿eh? Sí. ¿Te, te los, ¿Estabais contentos cuando lo dijeron o no? Sí. Bueno, y hoy tenemos aquí, estáis viendo, otro sorteo eh, para poder regalar. También habrá otra persona que le toque esta cesta de Navidad valorada en 250 euros. Bueno, como digo, estamos a puntito ya de comenzar, Francisco, el sorteo. Ya está nuestra compañera Miriam preparada. Son las once y media en punto. Y bueno, imagino ilusión en estas fechas. Tú sí que tienes trabajo porque ya te vi el otro día que sí que tienes un trabajo. Pero bueno, hay gente que lo está pasando un poquito peor y también darle un mensaje de, de ánimo en estos días sí. y por lo menos que puedan participar en, en ese sorteo. ¿Cómo estáis viviendo las, las Navidades, las fiestas? Pues se está viviendo, se está afrontando, pues digamos, con un poco de ilusión ya que las fechas invitan a ello. Y ya que ha sido un año bastante complicado para, para todos en general, pues nada, pues llevar la fiesta lo, lo mejor posible en compañía de los familiares relativamente no porque no se van a poder hacer las reuniones y demás pero bueno más o menos pues con la mayor ilusión y también pues llevando un poco de De cuidado, de cuidado. Uh -huh. Sí, porque cuanto, me, cuanto más cuidado llevemos, antes saldremos de esta situación, esperemos que no llegue la tercera ola que ya se está anunciando, que todo el mundo cumplamos las medidas. Eh, no sé en casa si sois eh, más de seis o lo vais a hacer, ¿cómo lo vais a hacer en casa? Pues somos cuatro y nada, pues el día de, de Nochebuena pues vendrá mi madre y mi hermano a comer a casa y somos uh -huh. seis y nada, y así lo, lo vamos a hacer, no vamos a poder hacer como otros años juntarnos todos y vamos un año un poco diferente pero bueno es lo que nos toca vivir a todos es lo que toca pues eh, nada francisco te invito a que te quedes aquí si quieres porque vamos a proceder como digo a ese sorteo no sé nuestra compañera miriam si ¿sí me puede decir si estamos preparados ya todavía no miriam un segundito tú tienes eh, el micrófono no sé qué micrófono tienes ahora mismo Pues voy abriendo, venga, vamos vamos probando vamos suerte. A seguir abriendo. Venga, ya ya ha acertado. Y has acertado a la primera. A pues, la primera era el verde. Has tenido la misma suerte que yo. Pero Francisco. quiero que sepan, quiero que sepan los oyentes que esto va por colores y que yo he subido el verde al azar y en tu micro el color es lila, ¿sí o no? Ha ¿Eh? sido. ¿He acertado? Aquí, ¿sabes a la qué pasa? Que hace muchos años estaba José Antonio Tenza y era daltónico. ¿Y era y daltónico? Y <risa> Pues mira, a la primera. Bueno, pues Miriam, bienvenida a lo primero. Bueno, bien hallada y Cuéntanos. encantada de entrar al programa porque además venimos muy navideños y es que hoy me considero mamá Noel. ¿eh? Hoy voy a dar premios. Y vamos a hacer el segundo sorteo Yo creo que ya le has contado tú a la gente que nos está Escuchando y viendo a, y viendo a través de TeleX Que vamos a tener el segundo sorteo Gracias a la colaboración por supuesto de Y a la gentileza del Corte Inglés En el cual le damos la oportunidad A que todo el mundo que quiera participar Todavía lo puede hacer Porque tenemos más regalos Hemos dado bueno, esa, esa lo puede joyería hacer. De momento ahora mismo está parado el sorteo hasta para que acabe Para hoy no, para pero hoy para para el no. siguiente sí a Porque todavía de las, nos quedan más A partir de las 12 menos cuarto abrimos de nuevo Exacto Es decir, que hemos dado ya ese esas joyas que además eh, eran de, de ceilán que yo pensaba que iba, me iban a tocar a mí, porque para quien no lo sepa, ceilán es la nueva Rilanca, y yo este verano me iba a de viajar a Rilanca y me han quitado el vuelo, por lo tanto digo, esto ha venido para mí. Pero no, Francisco se me ha adelantado. Bueno, a <risa> ti no, no podía tocarte porque los de la casa no podemos participar. No, podemos participar, no nos participar, no eso sí que es cierto. Es decir, nuestros familiares pueden participar, pero nosotros no, porque si no, fíjate tú qué tongazo, que no aquí, aquí no hay tongo ni nada, porque... Random es el que se encarga de dar los premios Y además Francisco lo puede certificar Bueno, voy a aprovechar para preguntarte Francisco, ¿era la primera vez que participabas En un sorteo? A ver, de los que hacéis vosotros constantemente, suelo, suelo participar, ¿Sí? sí. ¿Y alguna vez te ha tocado algo? Nunca, ¡Ah! nunca me ha tocado nada. Fíjate, y es la primera vez que te toca y además sí. un gran premio. Sí, muy contento. Yo de verdad que suelo participar también en, en todos los sorteos que se hacen a través de las redes y uh -huh. demás. Y siempre digo, ¿Esto? esto es más difícil que toque, pero no sé cómo es. Más cerradito, ¿no? Como lo tenemos aquí sí. en Eche, que parece que cerrábamos un poco, eh, acotábamos, un poco, sí, ¿no? Pues sí. has tenido más que suerte. Sí, sí, sí que es verdad. La sí. lotería no te ha tocado. Lotería nada. <risa> Alguna devolución y ya está. Pues, pues entonces, como a nosotros, que gracias a que el número de teleche acababa en 7, vamos a tener es. todos devoluciones. Bueno, podrás seguir participando, uh -huh. porque además tendrás más familiares. Hoy no sé si entras en la participación. has vuelto a partic ¿Tienes participación en esta cesta? A ver si te va a tocar otra vez. Creo que no. No, ya no le puede tocar, pero a lo mejor ha participado su mujer. ¿Quién sabe? No? Claro, claro, es que ser. aquí claro. no puede... Sí puede ser que... Él ya le ha tocado, pero su mujer, alguna hermana, un claro, hermano, también le, pueden le participar. Puede bueno, pues hoy tenemos la, la gran gentileza de sortear la magnífica cesta que todo el mundo quiere que le toque. Porque además viene completísima Es una pasta gansa en lo que está valorada Porque viene con productos del corte inglés Pero productos de primera calidad Hasta un jamón lleva ferrero Rocher. Bueno, yo estoy encantada con el jamón Y lo tengo aquí al lado No sé si la gente me ve que lo estoy cogiendo además, Porque Miriam, yo otra semana pensando que lo iba a cambiar por una paleta Lo estamos viendo <risa> eh, por TeleElch Y lo están viendo también eh, por eh, Facebook Live de TeleElch Porque estamos en este momento Nuestra compañera Antonia María Está retransmitiendo en directo este sorteo Por lo tanto tienen para verlo Tele, web página web, redes sociales y también en la radio. Y para quien se esté preguntando que si es fácil participar, pues sí, es facilísimo. Nada más tiene que entrar a telehealth.es barra sorteos y ahí les dan las claves de cómo participar. Es tan sencillo como poner nombre, apellidos, correo electrónico y fecha de nacimiento. Tan sencillo como eso, para comprobar que es una persona física, nosotros lo metemos a esa base de datos y luego hacemos este sorteo a través de random. Él elige un número, cada persona tiene asignado un número y nosotros simplemente ponemos el nombre de la persona que le Que le ha tocado así es sencillo. ¿Quieren participar? Pues ahora está cerrado, pero a partir de las 12 menos cuarto, ¿verdad? Eso es, en 20 minutitos ya podrán participar otra vez. Pues nada, en 20 minutitos. Hay que decir que lo que esta, esta mañana estamos haciendo ahora mismo aquí, también lo van a poder ver en, en día a día. A, la, a partir de la 9 menos cuarto, como siempre. Perfecto. Lo ponemos para que si alguien no se ha enterado quién es el ganador, para que sepan que tenemos ganador hoy. Estupendo, pues Miriam, si te parece, procedemos ya a comenzar ese sorteo. Claro, vamos allá, la gente está ya esperando, ya les hemos dado unos minutos para que estén atentos, para que se conecten, uh -huh. quien quiera verlo por la tele, por Facebook Live y por supuesto quien nos esté escuchando a través de Teleels Radio Marca, en el bueno, 101.4, adelante. Pues esto es muy sencillito, aquí tenemos el generador de números aleatorios. Hay de participación del 1 al 2.238. 2.238 personas son las que han participado. 2.238 personas han participado, nada mal. Nosotros ahora lo apretaremos a generar y nos darán el número de la persona ganadora. Ese número está asignado con un nombre que nos lo dará Daniel, si no me equivoco. Por lo tanto, ¿queréis que generemos ya? Bueno, Vamos a ello. Dale, dale, Miriam. Tan, taran, tan, taran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan... Si tienes wifi, funciona bien internet, en unos instantes se generará el número. Esperemos que tu bueno, wifi funcione. Bueno, esperemos que mi wifi vaya bien. Si no, vas no a nada, refrescas la página y ya está. Es que esto de los wifi de de internet es un poquito, Bueno, aquí está, tranquilos. Nada, aquí... y si no refrescamos página, no hay Pero problema. En un momentito voy a quitarle Quita el wifi igual con tus el datos. Y wifi y dejamos los datos. Exactamente. A ver. Nada. Pues actualiza la página. Actualizamos, venga. Actualiza, refrescala. Mhm. Uh -huh. eh, a mí es que yo cuando entro a estos sitios ya sabéis que tiene que ser todo Vale, ¿sí? hacia abajo, eso es. Refrescamos Ahí la está. página. Es que página. se me guarden los números. No, hay que ponerlos. 2002 Borramos aquí mil 38, ¿vale? Perfecto. Lo tenemos. Perfecto, ahora sí, enseñárselo a no, perdonar. 38, ¿eh? Que esto 2238, ¿vale? Pues ahora dale a generar. Esperemos que ahora sí. Bueno, generamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues un segundito porque es 1967. Vale, pues un segundito. Uy, qué fecha más bonito, podría ser la fecha de nacimiento de alguno de los participantes. Vale, 967. yo lo que, lo que, No le he dado todavía a intro Ay, para ver. Nervios, he ¿eh? puesto el número y lo que voy a hacer ahora es una cosa muy chula que, mira, eh, ya sé que va a salir en Facebook Live, pero me da lo mismo, es un redoble de tambores. Vamos me allá a, a ver quién pueblo. le toca. Y el ganador Y es... la ganadora es Ana María Ruiz Guijarro. Ana María Ruiz Guijarro. Enhorabuena Ana María. Qué suerte que tienen. Oye, pues está bien repartido, hemos tenido un caballero, ahora una señora y así vamos a ir repartiendo. Bueno, Ana estupendo. María... Ana María Ruiz Guijarro, es la ganadora de esta cesta de Navidad del Corte Inglés valorada en 250 euros. Pues recibirá un mensaje de, de aquí, de Teleel, por supuesto, en el cual le, le comunicaremos dónde puede venir a recogerla, que ya sabe que es aquí, en la calle La Fira número 10, en las inmediaciones de Santa María. Pueden venir a recoger, puede venir a recoger su, su cesta. Oye, qué suerte. Qué Dios. suerte ha tenido Ana María, que por supuesto le enviaremos un correo para notificarla de que ha sido la ganadora de este segundo uh -huh. sorteo de esa cesta de Navidad y también, evidentemente, Evidentemente, si lo está siguiendo por redes sociales, pues seguro que está contentísima de haber ganado. Ahora, lo bueno hubiese sido que Francisco dijese, es mi mujer. <risa> <risa> hubiese sido, vamos, navidades redondas vamos. para ellos. Pero yo sé que Pablo está callado porque él quiere que le toque la Nintendo, ¿a que sí? Oye, pues claro. Pues eso será uno de los próximos sorteos. De hecho, Miriam, si quieres, voy a recordar para los espectadores Exacto. los próximos sorteos, porque el siguiente va a ser el 30 de diciembre. El, eh, en este caso, el reloj Smartwatch. Uh -huh, también y también nos gusta. Y el último sorteo será el de la Nintendo Switch Fortnite, o Fornite, no sé cómo se dice. Como quieras. Bueno, pues... En español, Fornite, Fornite. en inglés, Fortnite. Y será el próximo 4 de enero, ese sorteo. Por lo tanto, los que no hayáis participado podéis hacerlo. Y repito, importante, los que ya hayáis participado, no es necesario que lo volváis uh -huh. a hacer. Estáis en la lista y podéis eh, optar a ganar uno de los dos premios que todavía nos quedan tanto el smartwatch valorado en 110 euros como la Nintendo Switch Fortnite valorada en 320 euros. Pues nada, yo os tengo que dejar muy a mi pesar porque pensaba que me iba a ir con esta cesta pero mira, ya bueno, se la han llevado, ya no puedo verla todo los días. Le lo día. ha tocado a Ana María Ruiz Guijarro así que enhorabuena <risa> de nuevo Miriam, muchísimas gracias a por haber otros. estado en directo en Telex Radio y también a los compañeros que nos están retransmitiendo por Facebook Live uh -huh. y te esperamos el, día, el próximo 30 de diciembre para el Smartwatch Nada, el 30 de diciembre aquí con el Smartwatch Un saludo Miriam. Chao Despedimos también a Francisco del Pozo y a Pablo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en Teleels Radio y enhorabuena de nuevo por ese collar que habéis conseguido en este primer sorteo. Muchísimas gracias. Cuidaros. Bueno, pues eh, despedimos ahora sí a Pablo y a Francisco, eh, les dejamos que se marchen y nosotros continuamos en Teleels Radio Marca en Entre Amigos y lo hacemos con un poquito de música porque evidentemente con tanto sorteo, tantas entrevistas al final no hemos tenido tiempo ni de escuchar un poquito de música. Os voy a dejar con una canción, mira, os voy a dejar nunca mejor dicho con Déjame, de los secretos, para que disfrutéis y enseguida estamos de vuelta con más música y más novedades aquí en tele Radio, en Entre Amigos. ciones y una de entretelas multiplico amor descarado amor 80 ladrones y 40 restas regalo La lágrima corta la fe que alborota mil besos y un mundo por ti regalo mis últimas botas abrazos de los Mente. hay miles de cosas que sueñan a ti previsor de metas trovador de reinas con el alma llena y la suerte inquieta Amor, descarado amor Con cuatro estaciones Y siete poetas Resulta que últimamente Despiertan las musas Y hay alas con viento del este Que nunca fui tan evidente Que ahora me quiero Me invento y lo digo de frente Ya sabes que últimamente callar y ser un hombre muerto De esos que se guardan Las palabras para dentro No sé si callar No sé si gritar La suerte de que en el fondo Todo me da igual ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento Que cada vez que salto Vas buscando tu momento ¿Y qué más me da? De los tontos que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo Yo también Puerta, puedo decirte que te calles y al salir cierres la puerta. ¿Y qué más me da? Si queda no más en la lista de los tontos que me quieren ver llorar. Y con los pies en el suelo, yo cambiando vuelo, vuelo. que tú boca de piñón bésame con frenes sí. besarte es como comer palomitas de maíz en a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 Abierto sábados tarde Según el último estudio general de medios Teleelch Radiomarca es la emisora de Elche que más crece Y queremos dar las gracias a todos los que nos seguís Desde el 101.4 FM Teleelch Televisión Web y App de Teleelch e iVox Porque juntos sois más de 50.000 oyentes Gracias por elegirnos para acompañaros cada día Desde Tele Elche, en Radio Marca, ¡Feliz Navidad!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 Bueno, pues continuamos en Entre Amigos, en Tele-Elx Radiomarca. Son las 11.57 minutos y ha sido una mañana muy, muy intensa porque hemos dado el segundo premio de ese sorteo que hemos organizado tele junto al Centro Comercial El Corte Inglés y que ha sido galardonada, ha sido la premiada Ana María Ruiz Guijarro. Así que, Ana María, si nos has escuchado antes o si lo estás haciendo ahora, ya sabes que te vamos a informar vía email que nos has proporcionado para decirte que ha sido la ganadora y si no estás escuchando pues ya podéis venir a calle la fira número 10 aquí a tele para recoger ese premio esta cesta que tenemos aquí en nuestros estudios de navidad valorada en 250 euros y que madre mía todo lo que lleva esta cesta que estoy viendo desde aquí un jamón tiene cava tiene champán tiene turrones tiene es enorme de verdad ¿eh? de verdad que es enorme bueno pues Ana María... lo he dicho enhorabuena ya el resto ya sabéis que todavía nos quedan dos sorteos más Y recuerdo las fechas, el próximo será el día 30 de diciembre y en esta ocasión, el día 30, sortearemos un reloj smartwatch valorado en 110 110€. Y el siguiente sorteo será el 4 de enero, en este caso una Nintendo Switch Fortnite o Fornite, no sé cómo se dirá, pero bueno, una Nintendo Switch Fornite valorada en 320 320€, así que... No os preocupéis porque tenéis dos oportunidades más para conseguir estos fantásticos regalos que sorteamos en Teleelx Radiomarca. Y lo recuerdo, aunque lo hemos dicho hasta la saciedad, pero por si alguien todavía no se ha enterado cómo poder participar, muy sencillo, entrando a nuestra página web www.telelx.es barra sorteos, en plural, barra sorteos. Ahí ponéis vuestros datos, dirección, nombre, teléfono, correo y correo participáis y ya está. Bueno, hasta el momento han participado, lo ha dicho antes nuestra compañera Miriam Quesada, más de 2.000 personas. Insisto, no soy no me canso de decirlo, no quiero ser pesado, pero aquellos que ya hayáis hecho la descripción, no hace falta que la volváis a hacer para el siguiente sorteo. Ya estáis inscritos, que hemos recibido varias solicitudes de una misma persona, de varias personas que se han inscrito varias veces, y no, y las hemos tenido que borrar, ¿de acuerdo? Bueno, Así que solamente es una inscripción por persona, por supuesto vuestros familiares, amigos, pareja, lo pueden hacer. Los únicos que no podemos participar pues somos los trabajadores de Tele y Tele Radio Marca, pues no nos dejan, pero en fin, yo ya se lo he pasado a mi familia para que participen, así que... Aumentando las posibilidades. <risa> bueno, os cuento que ha de un minutito para las 12 del mediodía, vamos a tener en unos instantes aquí en Tele Radio Marca ...en nuestros estudios a Javier González... ...él es el director de la Capella Escolanía del Misteri... ...y bueno, nos va a contar un poquito... ...cómo va a ser ese concierto... ...que van a ofrecer el día de Nochebuena... a ...las nueve y cuarto en directo... ...y que esta casa, Teleelch... ...va a retransmitir en directo... ...va a ser un concierto... ...que vamos van a hacer ellos de forma virtual... ...para las redes sociales... ...y lógicamente sin asistencia de público... ...y nosotros pues lo retransmitiremos... ...como digo, por Teleelch... Le preguntaremos a Javier González cuál es el repertorio de Villancicos, canciones que van a protagonizar ese concierto del día 24 y que nos cuente un poquito cómo están viviendo este año tan difícil, tan atípico de 2020, que ya está finalizando. Bueno, pues eso será en unos instantes. Mientras tanto, mientras llega Javi, que está al caer, Ponemos un poquito más de música para amenizar esta mañana, víspera de Nochebuena, que ganas tengo ya de que llegue la Nochebuena, aunque sea con restricciones, me da lo mismo, pero que llegue ya la Nochebuena para estar con la familia, con grupos reducidos, eso sí, de 6 y retirándonos cuando nos toca a las 12 de la noche, pero bueno, por lo menos nos podemos reunir. Y como yo también, pues eso, quiero que llegue la nochebuena para estar al lado de los míos, pues os voy a dejar con una canción que se titula Pero a tu lado, no me dejan reunirme con muchos, pero a tu lado sí que estoy, al lado de mis padres, al lado de mi pareja, estaré el día de nochebuena y de navidad Por lo tanto, os dejo con los secretos, pero a tu lado, y en unos minutitos estamos de vuelta para continuar con esa sección, con esas entrevistas en Entre Amigos, no os mováis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 But I'm que hoxe he soñado en otra vida en outro mundo pero a tú lado persona que buscas Ey no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas me he obligado a saltar de mi zona de confort hey, ¿y no crees que me pasa siempre siempre he sido muy maldelincuente y no voy a a la gente mmm, solo a ti Ya no quiero vendiar amor lo que veceso de lo que soy ya no tengo trampa ni cartón Que era yo te reto y perdona que me haces que sí yo también me sorprendí de mí y si quieres regálame un sí y si un no te molesta ¿no? Que era de verdad Dentro de mis sueños Siento todo tan real Que yo me enredo Sin necesidad Porque me enredo Siempre un poco más Y es algo ilógico Parece hipnótico Y místico okay. Pero estos celos Son típicos Y es mucho más Que su físico Así que mira, mira Dalma al Vamos tranquilo Vamos con la calma Sé que la música Le pone el alma blanda Y el tiempo Es el que manda Así que tú con calma O que me dices de mi en alguna parte no Un pasé una charla sin agoiarte Me concedes este baile Con ja, Que me gusta esta canción Y no creas que me pasa siempre Y aunque creo que no eres consciente No es posible ser indiferente Sobre ti Ya no quiero mendiga al amor perdona. Lo que ves es todo lo que soy perdona. Ya no tengo trampa ni cartón A ti ahora perdona. yo te reto Y perdona que me acerques así perdona. Yo también me sorprendí de mí ni siquiera regala mi sí y si es un nuevo demo no esto Sí yo también me sorprendí de mí Ni si un sí. Y si quieres regarir si eso no no te volas La pelota está en tu tejado. Yo ya te he contado lo que quiero yo. Si no quieres andar descifrando, yo soy la persona que buscas. calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir no tengo tiempo que perder y ya se va en último tren quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas ese último hombre en la pared O amarte tarde en para ti a tu ventana prepare si no la tierra se está ver ese perfume de mujer me llevará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 calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquet La Llave, radiador aceite 32,95 euros almohadilla eléctrica 18,95 calefactor terraza 54,95 estufas para terrazas a gas y eléctricas humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, visita su exposición de estufas de leña y pellet financiación a medida, realizamos presupuestos sin compromiso En Elche Ferroquet La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería lalave.com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 Bon no Nadal. Si aquest és Nadal, vols passar una bona taula? Mercats Dalt. Mercat, Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Josep, Mercat Central Dalt. Trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció, i amb totes les mesures perquè la teva compra sigui segura. Mercats Dalt. Bon Nadal, Felic compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament Dalt. Pues son las 12 y 13 minutos del mediodía, estamos en Entre Amigos, en Tele-Elx Radio Marca Y ahora sí, lo prometido es deuda, ya tenemos en nuestros estudios a Javier González, director de la Capella del Misteri de Elx Javier, muy buenos días Hola, buenos días Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, feliz ¿felices fiestas? Felices fiestas, estamos como tú acabas de decir, entre amigos. Entre amigos, me alegro, me alegra oírlo. Sí. Bueno, pues yo te he invitado para que nos cuentes un poquito ese concierto de Navidad que vais a ofrecer este año de una forma especial debido a la pandemia y además un concierto que esta casa, Tele va a ofrecer en directo. Cuéntanos cuándo va a ser ese concierto y en qué consiste. Bueno, pues es un concierto especial, como has dicho, y sobre todo único y esperemos que sea único porque creo que nunca hemos hecho en toda la historia del Misteri un concierto como este, cantando con mascarillas. Que, gracias a Teleels, que proyectaremos el mañana a las 9 y cuarto. Día de Nochebuena a las Día 9 Entonces, para acompañar con villancicos, como debe ser, en la cena de Nochebuena, y qué mejor que hacerlo por, por medio de Teleels, dejar la tele puesta y estar en, en familia, porque ya no es estar viendo una película, sino, ni viendo las noticias, sino escuchando la música del coro, y de la Capella del Misteri de Elche, de nuestro pueblo. Hay que decir que es eh, el concierto de Navidad de la Escolanía, el Coro Juvenil y la Capella del Misteri. El concierto que debería ser el, el domingo 20, pero bueno, que tenía que haber sido el fin de semana pasado. Pero bueno, por las circunstancias en las que estamos, va a ser un concierto especial de la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil. Uh -huh. Estamos hablando de las 120 voces que forman la familia y, y que y que estarán en la basílica pues vacía, Uh -huh. ...sin público... ...y por eso es un concierto muy especial... ...cantando con las mascarillas... ...y que hemos querido hacer... ...ya que no se podía hacer en directo... ...ya que estaba... Eh, suspendido el concierto, como todos uh -huh. los actos del Misteri, sí. pues al menos poder poder expresar la música y poder hacer ese concierto de esta forma tan bueno diferente y uh -huh. virtual. Pues nosotros encantados, como no, de retransmitirlo en directo a través de Teleelche y por supuesto daros las gracias porque el día de Nochebuena estar ahí eh, al pie del cañón ofreciendo ese concierto para todos los ilicitanos, la verdad es que es de agradecer y bueno el esfuerzo que realizáis toda la familia de la festa es muy importante. Sí, lo que hemos intentado es seguir manteniendo la, la llama de la música. ¿no? El, el, la capella no puede, no puede parar, ni podemos hacer unerte entre comillas a los cantores no, no, porque, bueno. más que nada porque necesitamos las voces no pueden parar te, te, estamos en un nivel musical que, que debemos de continuar trabajando uh -huh. y si no hay conciertos, claro, es eh, no tener objetivos es muy peligroso para, para un coro entonces había que, que buscar una fórmula y ahora está, este año estamos grabando cosas, eh, queremos hacer varias piezas grabadas y tener abrir un canal en Youtube para para eh, poner piezas de, de, de la capella de, que no sean solamente del misterio sino de música religiosa música sacra de todo tipo de música que hacemos entonces va a ser un año lleno de trabajo pero mmm, distinto nos hemos reinventado uh -huh. ver, y en ese reinventarse lo que vais a hacer es ese concierto ofrecerlo a través de internet eh, en las redes sociales ya estáis promocionándolo a través de un vídeo de un uh -huh. spot en Youtube, cuéntanos un poquito cómo es la promoción Bueno, pues hemos eh, hemos ido grabando algunas cosas ya en, en la Basílica con, con una bueno, puerta cerrada, hemos también eh, eh, mejorado el audio y todo uh -huh. para, para hacer hemos hecho un montaje para, para poder ofrecer ahora estamos promocionando para que llegue a todas las redes sociales pero no solamente queremos quedarnos en la localidad sino que pensamos que, que este coro La Capilla del Misteri debe estar, bueno, es patrimonio de la humanidad y debe, debe estar en todo el mundo. Entonces, la idea es promocionarlo y que y que en todo el mundo se escuche la música del Misteri. Uh -huh. Hay gente que, bueno, ya está esperando fuera de Elche, pues a través de las redes sociales, están esperando el día del estreno para, para verlo y también para, para publicarlo. Uh -huh. Por lo tanto, habéis hecho esa promo, ese vídeo en YouTube, también uh -huh. en las redes sociales, con mucho esfuerzo, yo ya lo he visto, está muy chulo. Y además lo estamos poniendo también, esa promo en, en TeleElche, de aquí a mañana, para que nadie se lo pueda perder. Lo estamos recordando en las redes sociales del Misteri de Elche, en las de Teleelche y también por supuesto mañana en directo a partir de las 9 y cuarto. El concierto empezará a 9 y media pero nosotros conectaremos un poquito antes a las 9 Muy y cuarto bien. para que vean un poco los espectadores el preámbulo no de, de ese concierto. Bueno, lo más importante, Javi, cuéntanos cuál es el repertorio que vamos a poder escuchar en ese concierto. Villancicos, ¿qué canciones habéis preparado? Sí, nos hemos centrado en hacer un concierto de Navidad porque ya digo que como es el, el acompañamiento de, del Día de Nochebuena, Eh, eh, ...incorporar alguna pieza del misterio y alguna pieza sacra pues no, no entraba... ...entonces lo que hemos pensado es hacer todo un concierto de música navideña... ...con villancicos tradicionales, con villancicos antiguos, con villancicos más modernos... Eh, ...con algunos muy conocidos y otros menos conocidos... ...pero tampoco va a ser un concierto pesado porque va a ser una sorpresa... Eh, ...porque hay muchos medios... Eh, virtuales y disponibles que, que algo totalmente novedoso que no hemos hecho nunca y, y no va a ser desde luego no va a ser aburrido no nos puedes adelantar ningún título de algún bueno sí pues tenemos eh, piezas como por ejemplo a, a de este fideles que no puede faltar noche de paz tenemos ángeles en la montaña que son piezas tradicionales pero luego hay piezas más modernas por ejemplo blanca navidad y mm, por ejemplo algunas de la edad media como Ryu Ryu Chiu uh -huh. y luego piezas más modernas de autores conocidos eh, a que que siguen vivos vigentes actualmente, ¿no? Que que estrenamos nosotros completamente en castellano, ya que estas no eh, son estrenos que no que no existen en, en castellano y hemos traducido nosotros. Uh -huh. Más o menos en total cuántas son? Pues son eh 12 piezas. Va 12. a ser media hora de concierto. Media horita. Por lo tanto es eh, vamos, totalmente ameno y sí, sí. agradable. A Se va a pasar enseguida seguro porque son uh -huh. además los villancicos son son cortos y, y luego jugamos mucho con las con la imágenes un concierto para ver para disfrutar uh -huh. para escuchar entonces va, va, a ser, va a ser un concierto de navidad yo creo que que divertido ameno para toda la familia pensando no va, en pequeños y en grandes no se va a poder pedir otra canción más porque no va a haber público no. es el, lo malo bueno esto es lo, el problema la música es un lenguaje y para que haya una comunicación hace falta como mínimo dos personas y uh -huh. Y aquí pues eso, lo que se pierde. Hay, hay no hay una comunicación porque el público está vacío. Cuando hemos estado ensayando y todos en Santa María y ver todos los bancos vacíos, la verdad es que impresionaba mucho porque es falta la otra parte del concierto. Evidentemente, ¿No? sin la sin el público, pues la música no es lo mismo. En este caso, vosotros habéis hecho el esfuerzo de trasladarle igualmente a todos los ilicitanos Nosotros lo haremos también en tele pero evidentemente falta algo, ¿no? Como tú dices, ese calor de la gente. Pero esperemos que sea quizá mejor, porque a lo mejor están en casa, en la mesa, con la familia, y estar entrando a cada casa pues puede ser algo maravilloso. El misteri entra en la casa de los ilicitanos por Navidad, por Nochebuena, en este caso. Bueno, cuéntanos también, Javi, cómo han sido estos meses duros, eh, difíciles, mm. en los que no habéis podido reuniros durante el confinamiento y después, cuando ya nos han dejado salir, Eh, ¿Cómo se ha podido compaginar eso con el buen hacer o el buen ritmo sí. del trabajo de los músicos? Pues sí, ha sido duro porque el, el, en principio cuando estábamos confinados había que inventar el continuar trabajando con los niños y con los adultos y, y de forma virtual ha sido muy difícil, pero bueno, nos hemos puesto a investigar y a buscar fórmulas y ha resultado bien porque también hemos, hemos eh, adquirido más conocimientos a nivel de técnica porque los, la gente ha trabajado individualmente en su casa y eso le ha dado un empuje, ¿no? Y luego es complicado ahora porque eh, estamos trabajando eh, como los maestros, pues tres veces más. Ahora el coro, si hay un coro de los niños, son 40 niños, en un ensayo, pues ahora hay que hacer tres ensayos porque hay que dividir el coro en, en varios grupitos y así como la capella. Entonces son ensayos eh, con menos gente, con manteniendo las distancias, cantando con mascarilla, lo difícil que se supone, hay personas que no pueden venir a ensayar porque no pueden respirar y cantar a la vez. Se directamente se ahogan. Entonces, pues bueno, ahí hemos perdido un poco ese... ese pero pero seguimos trabajando, entonces nos hemos adaptado a todos Los niños sobre todo pues eh, se adaptan enseguida y, y, y son muy puntuales porque saben que hay que cumplir el protocolo de sanidad en, en la Casa de la Festa y lo cumplen muy bien en puntualidad para entrar, para salir, desinfectar las salas. Es el triple de trabajo, pero, pero como se hace con tanta ilusión, pues no, ya, ya nos hemos adaptado Evidentemente, ese protocolo de seguridad hay que seguirlo y bueno, si todo el mundo pone de su parte pues eh, aunque las eh, condiciones sean difíciles, pero bueno, se sí. superarán y se podrán continuar los ensayos esperemos que muy pronto volvamos a la normalidad sí. que abandonemos ya este año nefasto como como digo, siempre tengo ocasión y que entremos en un año de esperanza en el que podamos todos volver ya a la rutina habitual poder eh, abrazarnos con nuestros familiares después de que llegue esa vacuna ansiada veremos cuándo empiezan ya ...y que el trabajo de la escolanía, también de la capilla del Misteri... ...pues siga siendo el mismo, ¿no? Como era hasta ahora. Sobre todo el estar sin Misteri, eso es lo más duro. Haber estado un año sin Misteri. Eh, los mayores pueden esperar, pero los pequeños... ...piensan algunos niños que ya les va a cambiar la voz. Este era el último año, me acuerdo de, de algún niño, ¿no? Que el último año que iba a cantar en el Misteri... ...y quizá ya no no puedan volver a cantar hasta que sean adultos... ...porque no han podido despedirse, hacer esa despedida que siempre hacen... con cuando, ...cuando tienen 13 o 14 años, pero bueno. Ha sido en fin. difícil, entiendo, sí, sí. por parte de todos el no poder... Tener este año representación y, y bueno, no sé si confiamos en que el próximo año pueda verla. Esperemos. Esperemos que sí, si no pues algo se nos ocurrirá. veremos a ver si hacemos otro otro misterio virtual, virtual, ¿te imaginas? Eso sería sí, sí, sí. un puntazo. Algo habrá que hacer. Bueno, en cualquier caso recordamos eh, Javi cuál es el horario de ese concierto del día de Nochebuena entonces el en teleche a las nueve y cuarto nueve y cuarto conectamos en tele a las nueve y media empezaremos el concierto y empezamos nueve y media el concierto y como digo pues los repertorios de villancicos tradicionales, Como tú dices, no puede faltar la de Estes Fideles, pero habrá mm, muchos más sí, sí. en esa media horita de concierto, de Escolanía, Coro Juvenil y la, y la Capella del Misteri. Pues eh, Javier González, Mestre de Capella, muchísimas gracias por haber estado en Tele del Radio Marca y desearte también unas felices fiestas, como no. Bueno, y gracias a vosotros por hacer posible que, que este concierto llegue a todos los hogares. Pues gracias por nosotros, estamos encantados De hacerlo y bueno Como no siempre estamos eh, apoyando a cualquier Iniciativa de Elche y más si cabe eh, Nuestro misterio, así que Javi un placer Cuídate mucho y disfruta de estas fiestas con los tuyos Muchas gracias Bueno, pues eh, a todos vosotros, eh, son las 12.23 minutos, eh, despedimos ahora enseguida a Javi, pero voy a poner un poquito de música para amenizar la mañana, porque ahora sí que entramos ya en la recta final del programa. También os recordaré en unos instantes eh, cómo podéis participar en los sorteos que estamos promocionando desde Teleels y Teleels Radio Marca. Los que ya habéis participado, insisto, no hace falta que lo vais a hacer, pero los que no, atentos, porque enseguida lo diré. Mientras tanto, os dejo con Efecto Mariposa y Javier Ojeda. Con la canción No me crees. Volvemos enseguida entre amigos. Sol en mi ventana Y hace tiempo que ya no sé de ti Dime cómo te ha ido Si también estás sola Y si piensas en mí Desvela me envenena tanto cada día Que haría si te pierdes este pobre corazón Y no me crees Cuando te digo que la distancia es el olvido No me crees Cuando te digo que en el olvido estoy contigo Aunque decirte a lo hito todo lo que te escribo en este papel te entiende en todas las palabras milgarillas y mirás tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida tu recuerdo me consuena me despierta me envenena tanto cada día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 tenerme nel recuerdo es el remedio que me... demon Oh. Sería una aventura Querernos outra vez Tú fuiste mi locura La dueña de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rei Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso te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 Volvemos a estar en Entre Amigos, son las 12 y 33 minutos en Teleels Radio Marca en el 101.4 y en este punto nos vamos a ir con una entrevista telefónica porque vamos a hablar con Laura Guillén que es pintora y ha participado en una exposición solidaria que se puede visitar en el Casino de Elche. Vamos a conectar con ella. Laura, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues eh, Laura, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros en Teleels Radio Marca. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta exposición solidaria, quiénes van a participar y dónde podemos verla. Pues, eh, mira, eh, esta exposición... Eh... Eh, ...se encuentra en el Casino de Elche... Uh -huh. ...y va a durar hasta el día 11 de enero. Uh -huh. ¿Y si qué querés, consiste? Si te digo los horarios y demás. Enseguida decimos los horarios, Laura... ...pero cuéntanos ah, qué vale. podemos ver... ...qué podemos ver en la exposición. <ríe> bueno, pues vais a poder ver... Eh, ...una exposición de obras de arte... Eh, ...de cuadros colgados en la pared... ...y también eh, de postales... Eh, ...de todo tipo, navideñas... ...de felicitación... ...que son la aportación que ha realizado con los 42 artistas que han participado y, y, bueno, están a la venta y con el 50% de las ventas los artistas van a comprar alimentos y los donan a Flores Solidarias. Uh -huh. Que ese es el título de la exposición, ¿verdad? Flores Solidarias. Sí. Y además, como dices, el 50% se destina para eh, alimentos en estas fechas que además pues muchas familias lo están pasando mal. Eh, Exactamente. Y por ello se irán la mitad de los beneficios. es Así es. Eh, son familias todas residentes en Elche uh -huh. y, y, bueno, pues eh, Flores Solidarias nació hace cuatro años y es un grupo de Facebook en el que somos 2.500 miembros y, eh, y en el que recibimos donaciones tanto en los puntos solidarios como en las casas solidarias. Uh -huh. eh, gracias a esas donaciones, pues podemos cubrir necesidades básicas, como son ropa, zapatos, material escolar, eh, libros infantiles, juguetes, y, y ahora, en estos momentos tan fuertes, eh, por la segunda ola del, del COVID, pues necesitamos alimentos y productos de higiene. Uh -huh. Por tanto, las personas, los ilicitanos que acudan a la exposición, enseguida diremos los horarios en el Casino de Elche, en calle San Jordi, eh, ¿pueden hacer un donativo o, o tienen algún método para, para donar? ¿Se puede llevar el, alimentos eh, o no? Pues eh, lo suyo es que compren algo, puede ser una postal o, o, o una obra de arte, lo que ellos deseen. Por tanto, entendemos eh, que lo más asequible para todo el mundo sería como mínimo comprar esa postal y aquel aquella que lo desee, un cuadro, ¿verdad? Exactamente, eso sería lo ideal para poder, eh, con ese dinero, los artistas son los que se encargan de hacer la compra uh -huh. vale y, y depositarla en nuestros puntos solidarios cuántos artistas habéis participado en esta exposición pues hay 42 artistas y una niña uh -huh. no está nada mal mucha gente no está está muy bien además eh, han sido súper súper agradecidos a, a la hora de, de, de las donaciones Eh, o sea, hay incluso artistas que han querido donar el 100% de la de los beneficios de la obra uh -huh. y eso es muy de agradecer porque eh, realmente tenemos mmm, como unas 50 familias censadas a las que damos alimentos y productos de higiene uh -huh. aquí en Elche. Pues eh, cuéntanos en este caso, Laura, cómo podemos acudir, en qué horario al Casino de Elche para poder ver esa exposición y comprar esas tarjetas o, o esos cuadros. Bien, pues el horario del Casino de Elche es eh, todos los días, excepto los festivos más marcados, uh -huh. todos los días eh, de 11 de la mañana a, a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Uh -huh. De lunes Ese a viernes, excepto los festivos. No, De lunes a domingo. De lunes a domingo, perdona, excepto sí. los festivos, Navidad, Año Nuevo, Reyes, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y ahí pueden acudir, tanto por la mañana de 11 a 1 como a partir de las 4 y media de la tarde hasta las 9, al Casino de Elche para ver esas obras de arte y esas postales. También has comentado que participa una niña. Pues sí, eh, fue una sorpresa de última hora. Una de las artistas pues tiene una nieta y... y Y la niña quiso donar algo y bueno, pues eh, para nosotros fue una alegría que una niña se implicara en esta labor solidaria. Por lo tanto, pues eh, veremos a ver qué resultado no tienen las exposiciones de esta niña, que a lo mejor es una niña prodigio y, y pinta igual o mejor sí, sí. que los artistas. De verdad que lo es, porque tiene siete años y, y lo hace muy bien. Uh -huh. Pues genial, Laura. Pues eh, recordamos eh, Exposición Flores Solidarias. Se puede visitar en el Casino de Elche que está en la calle San Jordi. Por cierto, comentar que el casino ayer conocimos lamentablemente que va a cerrar sí. sus puertas después de fiestas, porque evidentemente se ha quedado sin socios y además no pueden sufragar los gastos del alquiler del local, que es bastante alto. Y bueno, sí. no han conseguido ni apoyo del ayuntamiento, ni apoyo de empresarios, ni de nadie que quiera echarles un cable. Por lo tanto, ...el Casino de Elche, después de muchísimos años de historia... ...pues cerrará sus puertas... ...ha sido un lugar de encuentro de muchísimos eh, ilicitanos... ...de personas mayores que también iban a, a reunirse... ...a tomar algo allí para acoger, como bien dice Laura, exposiciones culturales, también reuniones, tertulias de diverso tipo. La verdad que es una pena que tengamos que conocer esta noticia, pero en fin, eh, como digo, no han podido hacer frente a esos gastos y también la merma de socios pues les ha pasado factura. En cualquier caso hay que aprovechar, porque esta exposición será la última que esté en el casino de Elche, por tanto, sí. acudir, ver el casino por última vez, la exposición, sí. comprar las tarjetas y también algún cuadro que, que os guste, para poder colaborar con, con este fin solidario, para destinar a los alimentos, a las personas que más lo necesitan. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Amigos, en Televis Radio. Muchísimas gracias, y, y bueno, desde Flores Solidarias os agradecemos enormemente que hayáis hecho la difusión. Pues muchísimas gracias, Laura, a ti por entrar y que tengas eh, felices fiestas. Disfruta estas fechas. Igualmente, Mucho un, éxito. Saludo un saludo y gracias al casino. Gracias, hasta Laura, hasta luego. Bueno, pues eh, despedíamos a Laura Guillén, una de las artistas que van a participar en esa exposición solidaria en el casino Flores Solidarias, que ya podéis eh, acudir para comprar, aunque sea una tarjetita, no si no tenéis... Eh, Eh, si no podéis o no queréis comprar un cuadro, pero una tarjetita navideña seguro, seguro que podéis comprar y colaborar con esta causa solidaria para dar alimentos a aquellos que más lo necesitan, como también hemos hecho en esta casa con ese programa de Sol y Navidad la pasada semana. Bueno, pues son las 12.41 minutos, estamos en directo en Teleradio, son, como digo, son, no, tenemos una temperatura de 15,7 grados, ahora mismo va a entrar el fresquito, ya sabéis que ayer entró el invierno, y ahora ahora ya se nota el invierno, estamos en diciembre, final de diciembre y bueno, ya era hora de que entrase, será un invierno cortito. Y nosotros comentaros dos cosas, una que quedan 20 minutos para que los compañeros de la redacción, de los servicios informativos nos cuenten la última hora de lo que ha pasado en nuestro municipio en el día de hoy, víspera de Nochebuena. Y también os recuerdo que esta mañana hemos dado el segundo de los regalos de ese sorteo que ha organizado telelche Teleelche Radio Marca y el centro comercial El Corte Inglés. Y hemos regalado esa cesta de Navidad, que la tengo delante de mí, en el plató Pedazo de Cesta, que se ha llevado Ana María Ruiz Guijarro. Así que, Ana María, si nos estás escuchando, si no lo has hecho antes, recordarte que puedes pasar por Teleelche Radio en calle La Fira número 10 para recoger tu cesta valorada en 250 euros. ...casi nada. Y a quienes no hayáis tenido suerte... ...tranquilos, porque quedan dos oportunidades más... ...próximo sorteo lo haremos, como siempre... ...a las once y media en directo en Tele Radio... ...en Tele y en nuestro Facebook Live... ...será el 30 de diciembre... ...y sortearemos en esta ocasión... ...un Smartwatch, valorado en 110 euros... ...y también el último sorteo será... ...el 4 de enero... Y en esta ocasión tenemos una Nintendo Switch Fortnite valorada en 320 euros. ¿Cómo podéis participar? Muy fácil, entráis en www.telelch.es barra sorteos, dejáis vuestros datos y ya estáis inscritos para participar y ganar uno de los dos fantásticos premios que regalamos en Telelch gracias a la colaboración del Corte Inglés. También estáis preguntando mucho por redes sociales que os leo. Sí, os leo aunque no lo sepáis, pero yo os leo todo el rato en redes sociales. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo sabemos si hemos ganado? Tranquilos, el día del sorteo... Tranquilos, tranquilas. El día del sorteo, a las once y media, diremos en directo el nombre del ganador. Pero además, si no podéis escucharnos ni vernos, os enviaremos un correo para deciros que habéis sido el afortunado o la afortunada que ha ganado ese fantástico premio en ese 30 de diciembre Smartwatch o 4 de enero Nintendo Switch Fortnite. Por lo tanto... Todo claro, alguna duda, no verdad, pues a participar. Aquellos que ya lo hayáis hecho no luego lo vais a hacer porque ya estáis inscritos y mucha suerte. Bueno, pues ha sido un día intenso, un día de emociones eh, en el que hemos tenido de todo. Hemos tenido, aparte del sorteo, esa entrevista con el director de La Capella del Misteri, Javier González. Recordaros, ese concierto mañana, día de Nochebuena, que emitimos en directo en Teleelch, A partir de las 9 y cuarto, que es muy chulo, dura media horita. Eh, han hecho un esfuerzo tremendo para este año hacer ese concierto sin público virtual a través de las redes sociales. Y en esta casa hemos querido también acercarlo a todos los ilicitanos. Así que el día de Nochebuena a tener TeleElch puesto, porque va a ser muy, muy chulo. Además dura muy poquito, media hora, con lo cual se va a hacer corto. Y aprovecho hablando de la programación de TeleElch, porque os tengo que contar que en Nochevieja va a haber campanadas. Esto es... Seguro, tenerlo claro. Tenemos una programación especial y os cuento que, además del Telenit, a las 9 y media como siempre, con todas las noticias del día, tendremos programa de a todo gol porque juega el Elche. Juega el Elche y además creo que contra un peso pesado, creo que contra el Real Madrid, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues nada, los fans ya por redes me lo dirán. Eh, tendremos programa de a todo gol. Y después tenemos debate, el análisis presentado por un servidor, a partir de las 10 y cuarto, será un debate más cortito será un debate, perdón, a partir de las cuarto, no, a partir de las 11 en esta ocasión y será un debate más cortito, ¿vale? Porque tendremos las campanadas de fin de año, por lo tanto será un debate reducido, pero tranquilos porque os iremos informando en redes sociales, en Teleelche y en Teleelche Radio de cuál es la programación exacta, las horas exactas de los programas. Mi consejo es que dejáis Teleelche puesto y así ya los podréis ver todos, pero bueno, debate fin de año, el día de Nochevieja y finalmente el programa especial de las campanadas con Calendura desde con nuestro compañero Salvador Campello desde Plaza Baix y a pesar de los pesares, pues bueno, no habrá público, pero lo podréis seguir por Tele els. Así que tenemos todo preparado para estas Navidades tan atípicas, tan difíciles en la que tendremos que reunirnos en máximos de grupos de seis y bueno, ya sabéis que también tenemos ese toque de queda que el día de Nochebuena pues se alarga una horita más, en vez de las 11 será a las 12 de la noche. Bueno, seguro que muchos estáis pensando, venga, pero pongo un poquito de música, que quiero alegrarme la mañana. Pues dicho y hecho, venga, que yo sé que estáis esperándola. Os voy a poner una canción de Sergio Dalma que se titula Este amor no se toca, si el ordenador me lo permite, porque se acaba de volver loco y no lo estáis viendo, pero está haciendo cosas muy raras. Bueno, en cualquier caso, Sergio Dalma, Este amor no se toca y volvemos ya a la una menos poquito para despedir el programa y dar paso a los servicios de los chicos informativos. Disfrutar de Sergio Dalma y volvemos ya... la tormenta el cielo ll está Cri será l última noche que pase junto a tii mm, me lo permites te quiero demostrar que sé sacrificarme que tengo dignidad y luego debes tener valor despídete sin decirme adiós a memoria miedo decidete agarra a cara e acércate e roba o último beso que hai en mi De mi locura, la dueña de mi ayer Un rei sin su corona, no puede ser un rei Un hombre que no es hombre, no tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez Let's colores No solo tiene sin sabores Hai días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores No hay mal que el tiempo no devore Onque o bueno se demore Seguro llegará ese día porque así es la veda Que llorar no quero. perdidas el tiempo pasan heridas que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los muros solo son mentira la tierra no está divinidad de que nos sirven las fronteras cuando no haya vida hoy a perder que llorar no quiero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 Cinco minutos faltan para la una del mediodía para poner el punto final a este Entre Amigos en Teleels Radio Marca y como siempre, no quiero que se me pase que el otro día se me olvidó, voy a leeros las ofertas de empleo que tenemos preparadas para aquellos que estéis buscando trabajo, así que tomad papel y boli, coged papel y boli porque os las cuento ya. Bueno, pues en primer lugar os cuento que fábrica de calzado precisa un montador de puntas que sepa poner tachuelas. Interesados, llamar al 652-6407-75. Repito, 652-6407-75. Siguiente oferta de empleo. Se necesitan personas para faena de mano para interior. Interesados, llamar al 965-4375. 68 72. Repito 965 43 68 72. Empresa de calzado precisa manchador. Interesados llamar al 965 03 39 44. 965 03 39 44. Y finalmente la última fábrica de calzado necesita montador de enfranques y talones a mordaza llamar al 9 ah, perdón al 696 73 99 -55. repito 66996 73 9955 Pues estas eran las ofertas de empleo que tenemos para hoy. Podéis volver a revisarlas en nuestra página web www.telech.es Y nada, quedan tres minutitos apenas para que lleguen los compañeros de los servicios informativos de esta casa y que os cuenten las últimas noticias que han sucedido a lo largo del día de hoy, víspera de Nochebuena. Y yo os hago una recapitulación rápida de todo lo que tenemos preparado. En primer lugar, mañana día de Nochebuena volveremos a estar aquí en Telech Radio. Estaré con vosotros a las 11 de la mañana, como siempre, de 11 a 1.00. Y, por supuesto, el día 28 también os acompañaré el lunes. Será el último día que esté yo con vosotros. Sí, ya sé que os da mucha pena, pero ya sé a quién preferís más. <risa> que no pasa nada, que nuestra querida Rosa la hace muy bien, la echamos de menos, volverá en breve. Pero bueno, eh, espero que estos días estéis disfrutando, por lo menos, tanto como con ella. Bueno, y mañana día de Nochebuena, lo recordaré también, pero tenemos ese concierto de la Escolanía y la Capilla y el Coro Juvenil del Misteri en Teleelche a partir de las 9 y cuarto de la noche, un concierto de villancicos y canciones navideñas que seguro que os va a encantar y que podéis tener puesto mientras cenáis con la familia, eso sí, máximo de seis. ...y también comentaros, como ya os he dicho antes... ...que el día de Nochevieja tenemos programación especial... ...en tele porque tenemos... ...ya lo he confirmado, tenemos el miércoles... ...el día antes, tenemos eh, partido del Elche... ...contra el Real Madrid, y por lo tanto... ...al día siguiente tendremos programa de a todo gol... ...Nochevieja habrá a todo gol para analizar... ...esperemos la victoria del Elche... ...frente al Real Madrid, sería algo... ...realmente increíble, si le ganamos... ...al Madrid, y también después... ...tendremos... Eh, ...el debate, del análisis, que presenta un servidor... Y será más reducido, un poquito más reducido, durará tres cuartos de hora, porque luego tenemos las campanadas de fin de año con nuestro compañero Salvador Campello, que un año más esta casa, Tele se ha volcado para poder dar las campanadas en directo. Y este año, con más motivo que nunca, porque estamos todos en casa en Nochevieja. Hombre, alguno sí irá a cenar a un restaurante prontito, pero pero evidentemente tiene que volverse pronto. Así que pues las uvas los, las podéis tomar en casa con Tele Eltz. Bueno y ahora sí ya me despido, os dejo con un poquito de música porque ya tenemos a Salvador Campello preparado para contaros las noticias y os voy a dejar con color esperanza de Diego Torres, disfrutar, pasar buenas fiestas, nos vemos de todas formas mañana como siempre a las 11 en punto y estaremos entre amigos.